It's destroyed, seldom if the show is through The looks and with the cues At the close of master's smiles That last in show The Todd song, no one ever sings The curfew chorus line, the comedy divine The bulging eyes of puppets by the fighting screen <laughs> pifia inicial, la pifia inicial, no pasa nada. Y es normal empezar con pifies. Lo que ya me tenía preocupado, ¿eh? y era que llevaba al menos dos hermanes empezando en pifies. ¿eh? Y eso sí que no era normal ni, ni, ni yo, ¿eh? eh, Lo lógico, y, y esto, joder. Y, a ver, sencillamente me faltaba me y un botón. ¿eh? No pasa nada. Eh. Oye, pues nada. tal cable pillado. Vale, lo despillo. Eh, estoy lleno de, de, de yud, los, los collacios de nantes no me pagan los yud, eh, no los veo, joder, bueno, tarán, tampoco vamos a ser tan tal Lo que pasa es que bueno, cuando uno oye el anedónico, eh, miserable, eh, apofénico, eh, fotofóbico y hiperacúsico, pues tiene una serie de, de necesidades eh. Eh, una de ellas y eh, no tener luz yo no soy ya no soy a hacer el, el programa el programa con la luz hace oye es eh, la misma vida tío a ver oh, bien bien bien bien ahora vamos por fuera ya ya ya apagan les las luces ahora estás en Radio Cuca eh? estás en el en el estudio de Radio Cuca de maravilla voy a apagar esta luz pequeñita también tengo bondo con eh, con los de <coughs> coles de coles de las pantallas joder son son bonda bueno pues como os decía estás ¿eh? de maravilla aquí en el ¿eh? En el estudio de la cuca, de Radio Cucaracha, Radio Cucaracha, la radio libre de Uvieu. Mm, muy bien porque estamos a oscures. Bueno, estamos de un decir, porque no estamos. Estoy nada más yo. Los collacios de Domingo de, de Ramos ya, ya marcharon. ¿eh? Ya me desearon los luces apagáis, el, el domengueru de los Ramos y, y el ex vetcario protoquímico. ¿eh? Y era así nada, sí, y era así nada. En antes era el becario y protoquímico, pero por lo visto ahora ya no es protoquímico, es químico del todo. Lo que pasa es que es mola la mitad, ¿no? Lo de químico que lo de protoquímico, mola mucho más protoquímico. Yo hay no, me sale palabras, eh, no sé. Que el soso New, pues bueno, pues muy guapo. No sé si a la demás gente y pasa. Supongo que sí. Que yo una cosa que ¿Eh? que pasa a todo el mundo lo de que el sonido de las palabras bueno pues te resulte fermoso feo ese que no hay motivo me parece que ya la semana pasada cuando hablaba de lo de que no hay no hay motivo ningún para que una para que una cosa para considerar una cosa y es bella y otra no y es bella bueno podemos estudiar mucho que es la la armonía que si les proporciones bueno pues sí a lo mejor sí pero al final resulta que yo una cuestión totalmente asociativa que sí ¿Mm? bueno pues por lo mismo supongo que a uno yo gustará un de sonido unas palabras si y a otros no yo por ejemplo en más yo el, el, el, el nombre de este de este programa de enedonia ¿Mm? eh, sabéis por qué lo llamé enedonia en su momento ¿eh? Después empezó a hacerlo el anedónico miserable Y entonces, bueno, oye, la cosa ya tenía mucho más sentido Pero llamé de mano anedonia eh, Precisamente porque, bueno ¿eh? Y era una palabra que me sonaba tremendamente hermosa Que tenía un sonido que yo consideraba oh, anedonia Sigo pensándolo, ¿eh? sigo pensándolo también ¿eh? Que anedonia es yo, yo una palabra muy guapa, ¿eh? muy guapa El significado ya no es tan guapo, pero la palabra en sí, yo creo que sí, es guapa, ¿no? ¿Mm? Y de la misma manera, pues, protoquímicos suena mejor que químico. vamos a, qué vamos a hacer, no? ¿Mm? De la manera que sea, eh, gustate el nombre de Anedonia, suene bien, suene mal. ¿m? Si te suena mal, yo no sé qué narices va sintiéndolo. Bueno, pues sonate mal el nombre. ¿eh? No gustate el nombre de Anedonia, pero lo que yo sí que te gusta el programa, que sé yo, que sigo diciendo que no entiendo el motivo por el que cada quien ni puede gustar este programa, pero bueno. ¿m? Hay gente a la que la que presta sentirlo y yo no soy quién para decir que que no lo sienta. Sería bueno, ¿no? Muchos diréis, oye, coño, estás haciendo el programa este que menos que que la xente lo sienta. No, en absoluto. Fago porque me da la gana. Pero no necesariamente y porque que a nadie. Y más no lo fago ya lo sabéis pa que guste a nadie. Fago nada más porque me da la gana hacerlo y fago solo para mí. O sea que, bueno, eh, está abierto, ¿no? Pues, eh, la, la antena de Mitele son de sercianes y puedes agarrarles un transistor que te ha sintonizado en el 107.3 de la frecuencia modulada ¿eh? y que te anda a algunos barrios de Ubiegu alrededores. ¿eh? Miráis, ¿no más yo, hoy venía, <coughs> me han para el alto de, la, de la cruz de San Esteban, ¿eh? Eh, y Pereyi venía sintiendo al, al collacio del domingo de Ramos, venía sintiéndolo perfectamente. Luego fue a llegar o viejo, eh, a va a para y Perey, y ya dejé de sentirlo. ¿no? O sea que el 107.3 de la frecuencia modulada, y depende dónde. Lo que ocurre que si tenéis la posibilidad de conectaros a internet, también podéis entrar en www.radiocuca.org, que es la página de esta emisora, -hmm? eh, www.radiocuca.org, y entonces podéis sintonizarnos a través de internet, y eso sí que suena en todo el mundo. Habiendo conexión, suena donde fega falta. Bueno, me, cuando suena, cuando no que cae a la página, eh, cuando no falla el, el, el, esto que se llama streaming, me parece que dicen streaming, eh, Que no lle mete por internet, hay que decir streaming, eh, Y es como lo de grabación, audio grabación, yo no lle y una grabación, y un podcast, bueno, pues una emisión, eh, Si ya atraviesa internet, no lle una emisión, y un streaming, por algo será, ¿no? Streaming, vos, streaming y podcast, ¿eh? ...que No se vos pase ninguna de las dos cosas. Eh, Me preguntaba antes el, el dominguero de los ramos, díceme, díceme el anedónico de qué vas a hablar esta, esta noche. Y yo, bueno, pues como siempre, decía, bueno, pues no lo sé exactamente, eh, no lo sé exactamente cuando. habrá el micro será el, el momento en el que bueno pues en el que diga yo mira pues voy a hablar de esto voy a hablar del otro voy a hablar de lo de más allá eh, porque yo nunca sé exactamente de lo que voy a hablar hasta que falo ¿Mm? eh, curiosamente eh, resulta que bueno según me estaba diciendo eso dice yo me espera creo que sí sé de, de que de lo que lo que voy a hablar esta noche sí esta noche voy a ¿eh? voy a hablar ¿no? de de de Marte del planeta Marte. Sí, sí. sí. Bueno, porque no voy a hablar del planeta Marte si yo un planeta muy guapo. ¿eh? <risa> bueno, pero no exactamente por ese motivo. El motivo del que me eh, salieron y la gana y la idea de hablar del planeta Marte y es que eh, sabéis dónde vengo? No, no vengo de Marte, no vengo de Marte todavía. No, todavía no. Eh, vengo de, de la casa del libro. ¿eh? Sí, de la casa del libro, y diréis vosotros, pero bueno, único, eh, ¿puedes a veces qué faes tú, viendo ¿eh? a, a una franquicia de del de, de es cuando tú o tres veces estás, venga, a hablar del bien del, ¿eh? del comercio de proximidad y estas cosas? Bueno, pues mira ahí, yo por una cosa muy, muy curiosa. Resulta que eh, el sábado pasado, ¿eh? yo todo el día caliando para la ciudad, pero viendo ¿eh? comprando regalos de reyes para pa la familia, porque sí, yo soy de esos que me gusta la Navidad, que vamos a hacer? ¿Eh? Me gusta la Navidad y especialmente me presta el Día de Reyes, me gusta mucho el Día de Reyes y me gusta mucho eh, comprar regalinos para el Día de Reyes, a mí me por la vida. En ¿eh? mi casa, en mi familia, por fortuna somos muy muy exuberantes el, Porque podemos, bueno, oye, ¿eh? aunque bueno, yo digo lo siempre, poder, poder todo el mundo, porque a, a algunos, a la mayoría, parecerá vos una, una barbaridad y una vergüenza y una falta de respeto, pero eh, yo, por ejemplo, soy de los que piensan que si no tienes un puto céntimo, ¿eh? siempre puedes salir a la calle, agarrar una piedra, ¿eh?, Y una piedra puede ser un regalo pre precioso. Yo tengo muchas piedras, eh, pues en. Muchas piedras regaláis, pues te en casa, eh, guardáis. Tengo una, una piedra, algunas tienen historia y otras no. Por ejemplo, tengo una piedra, que por cierto, eso no sé dónde está, pero hay una piedra que me trae un amigo de un sitio de, de Castilla, que ni siquiera me acuerdo de cuál, pero que lleva un trocín de una peña en la que supuestamente esa la Virgen. Eh. muchos años y donde lo tendré guarda bueno igual pero luego también tengo otras piedras que no, que no tienen más significado que el que yo que, el que yo y del que yo yo soto por ejemplo tengo un, una una piedra que, que la, precisamente estaba contando yo esto a, a la misma un día que dimos caminando por un por un camión que llaman camín de valmouro en general que tradicionalmente usaban los vecinos del pueblo de en Proaza para bajar a la carretera lo que hoy en día ya la carretera que va camino de de la plaza camino de Teberga antes ahora tiene una carretera que baixa a Proaza y bueno desde Proaza vas a donde te da la gana vas pa Teberga vas pa Quiros o vas pa Pio lo que cada quiera pero en aquel entonces no sé cuándo hay muchos años antes que oficialen la carretera de Fechú, ese día tuve la tuve la oportunidad de hablar con con gente mayor Que, que recordaban perfectamente los tiempos en los que no tenían otra manera de acceder al pueblo que díendo pel el viejo camino de Valmouro. ¿Mm? De hecho fue de agracia porque decían ¿por dónde venir? Y decíamos nada, no, subimos por el camino de Valmouro. Decían no es ¿qué hago en la mar? Yo no sé cuántos años hay que no voy por ahí porque desde que hay carretera no voy. Anda todo lo que tuve yo que subir y bajar por ahí. Uf. Mira, y esto va un poquillín a cuanto de también el tema ese del que falaba la semana pasada, de, ¿eh? de, de, de los ecologistas y los urbanistas que no querían carretera por los pueblos, porque estaba todo mucho más bucólico tanto el pueblo en medio del monte. Pero claro, ¿eh? resulta que hay gente que vive en el, que vive en el pueblo en cuestión. Pero bueno, retomando, rebobinando un poquillín el <coughs> motivo porque ay perdone que me faltó un montón por porque... poker. Ala, ya te ha tocado... <ríe> ...no, y es que después... ...acababa de serme la música de fondo... ...y ahora, otra pifia... ...y no, el programa empieza con pifies... ...pero por medio no hay pifies... ...no, bueno, mentira, por medio hay, hay pifies... ...bien de veces... <ríe> ...pero bueno, estábamos rebobinando, ¿verdad?... ...estábamos rebobinando... Pa... <coughs> ...porque yo... ...estaba hablando de piedres... ¿eh? ...si era, si era el, el... ...el tema del que estaba hablando... ...decía que iba a hablar de Marte, pero bueno... Eh, ¿Mm? vamos a hablar primero de piedras está bien hablar de piedras tá? oye, las piedras son una cosa muy muy guapina ¿eh? de hecho yo lo que estoy diciendo es pues, que en vez me puedes regalar una piedra ¿eh? Eh, yo tengo esa piedra que me trajo aquí el amigo de no sé dónde era, era de por Castilla una peña que se parecía a la, la Berge y ¿eh? Eh, que puedes decir tu, bueno, hombre, pero eso yo una piedra con fundamento porque yo como si tienes un pedazo del, un trozo del muro de, de Berlín. ¿eh? Bueno, pues vale, si quieres, de acuerdo. Pero mira, por ejemplo, eso, cuando estamos subiendo por, por el camino de Balmouru, ¿sí? para Bandushu, que por cierto recomiendo lo cualquiera, y un caminín de nada, no sé, qué, qué charla, es media hora 45 minutos en subir desde la carretera a Bandushu, hay ah, un pasebuco y un pasebuco de nada. pero pero precioso guapo dios mío guapo como yo solo eh caminando el rato para arriba entre entre entre roques eh, eh todo una, una pasada y bueno por supuesto una vegetación un, unos bosques preciosos bueno eh, pues subíamos precisamente y estaba yo contando y a mi madre esto del tema de de las piedras la mía mamá no yo una persona a la que tenga que decir que por pues regalarse cualquier cosa y y, y siempre puede celebrar y tal porque bueno ella precisamente qué coño pues ella la que me inoculó a mí en este ¿eh? este gusto por por el regalo ¿eh? por regalar eh, pero bueno pues cuadró que te estaba contando y eso entonces la mía mamá coyo agachose eh, agarró una piedra ¿eh? yo no sé de geología entonces no sé exactamente qué qué roca, qué mineral, yeah. ¿Mm? llevo una piedra que es eh, blanca y, y granate, más o menos, ¿eh? a rayes, y díjome hala, toma, una piedra. Y, y, y yo dije, joder, mamá, pues, pues muchas gracias. Y entonces cuando llegué a casa, ¿eh? con un rotulador, puse en esa piedra mandushu ¿eh? y, y tengo la, tengo la allí en, en la mesa, de decoración. Tengo también otra que, que llegue de, de la zona del Cabo Peñes, ¿eh? porque iba contando y un día que iba, bueno, pues de excursión por allí con un montón de gente, eh, de iba contando y a una amiga, pues otra vez dando la vara con ese tema, porque yo voy, pues doy la vara con él, ¿eh? y una gente fue en mi caso y otra gente no me lo fue. Eh, pues bueno, estaba dando la vara con ese tema de los piedras, porque yo creo que estaba diciéndome nada, yo... no regalo nada porque para los reballes y no sé qué lo que haga falta y yo decía y eso de bueno hombre pero yo que los, los reyes no son para regalar lo que hace falta son para regalar algo que presta algo que fue evolución de algo que no sé que te recuerden cuando lo vean y con de y eso digo mira mismamente una piedra ¿eh? garres una piedra regales una piedra y ya bien ya ya presta ya, ya un, a mí por lo menos préstame En dos lo mismo, eh, agachóse, eh, agarró una piedruca negra del camín y, y díjome: eh, eh, ¡Hala, toma, una piedra! Y bueno, podéis pensar muchos: bueno, o sea, fue un plan irónico precisamente para decirte que soy una chorrada, para ver si la tirabes. No, no, yo estoy convencido por, por la cara que puso, por la sonrisa y tal, que me la regaló con toda la sinceridad del mundo. ¿eh? Tengo esa piedra negra del Cabo peñes pues pues también en, ¿eh? también en mi casa. Y ¿no? una, una piedra, ¿veis? ¿Mm? Una piedra por regalarse si y por hacer una ilusión terrible. ¿Qué más tengo? ¡Wow! Pues, por Dios, unas piedras... Eh, una, una sola piedra, una... En este caso se cuál, pese a no saber de geología, porque la persona que me la regaló, me lo que era. Eh, yo una olivina, ¿eh? una olivina, una piedra... los verde oliva ¿eh? que luego enteremos que hay una piedra semi preciosa ¿eh? eh, un, una vez hay poco que tuve trabajando para para para una isla de las islas Canarias y que es muy típica de allí y ostia gustaban un, un huevo ¿eh? un coñón de patules les les soy les soy fechas con, con olivina y yo tengo una, una pedazo pedazo piedra olivina en casa que no veas y a mí no me la trajeron de los carnalistas, yo no me la de, de Galicia. ¿eh? Eh, la persona que me la regaló fue una, una señora ¿eh? que me, bueno, pues que conocí en el Camino de Santiago, Yendo por el Camino de Santiago, pues amistad amistad con esa persona. Y cuando llegamos a Santiago de Compostela, pues eh, ella iba a seguir camino de <coughs> camino de Fisterra. ¿eh? Eh, yo no lo tenía muy claro porque la persona con la que yo iba de de, de Duvieu, Bueno, pues decía, eh, no, yo no sigo, pero tal, tú, oye, si, si quieres, y tal, yo doy la vuelta. Y entonces, bueno, pues yo pensé, lo dije, venga, ver pues sí, yo quiero quiero seguir hasta Fisterra, que tengo tiempo, ¿eh? tengo vacaciones abundes y tal, pues yo sigo, por pues, Fisterra. Pero con tan mala suerte, que la mañana de seguir, echamos a, a calellar, y bueno, pues, en modo le me el, el empeine de un pie, ¿eh? Eh, ya me pasó más veces, yo, no sé, no sé si por ahí pasó un tendón o, o que lle pero bueno, yo un dolor semejante a la estendinitis. Y bueno, pues oye, normal también, ¿eh? lleva tres semanas escalillando, <risa> o sea que no lle ninguna cosa rara que te duele te un pie. Y nada, qué sé yo, a dos kilómetros de, de Santiago, pues bueno, tuve que decir, mira, lo siento, yo no puedo seguir y. y yo tengo que volver para Santiago porque no puedo, no puedo calear más y bueno pues nada, despedímonos despedimos allí y tal y díxeme la, la señora esta que bueno pues que que ella sí que deba seguir y que después cuando volviera porque esta mujer y era de Barcelona decía tengo que hacer trasbordo un viejo eh, yo ya el día que llego viejo para que bueno así puedo decir que tengo que andar por allí tomamos un cafetín y tal y, y bueno por lo menos vámonos bueno pues nada Efectivamente así no fue, unos días después, bueno, pues llegó, eh, tomamos ahí un cafetín en, en la calle Palacio Valdés, además en el cuarto, donde está el sitio y todo, un sitio así muy, muy de, de señor pijos, ¿Mm? bueno, pues tomamos ahí el cafetín y tal, tú, contándome, pues eso, como y fuera, los días que, eh, las etapas que restaban hasta, hasta Fisterra y demás, y dio un regalo, ¿eh? y que me he dicho de fe, que de fecho ya, porque está ya oficial al camino más veces, Y bueno, pues y era el regalo que siempre eh, agarraba unos cuantos para pa llevar a la, a la gente que, que quería. ¿eh? Y era precisamente eso, por lo que estoy un campo, ¿eh? un sitio, también de también de Fisterra, que está lleno de fragmentos de, de olivina. ¿eh? Y bueno, pues ella regalóme un, un pedacito de olivina, ¿eh? un pedacito de olivina. Que yo guardo con, con mucho ciño, porque además, eh, bueno, pues otra de les, mis costumbres navideñas, otro de los fechos en los que se ve que soy un de esos indeseables, porque más es que somos los menos y tal, que me gusta la Navidad, yo porque yo todos los años mando una felicitación de Navidad. Soy un poco miserable, ¿eh? y bueno, pues si realmente tuviera mucho espíritu navideño, pues igual ya era de esos que siguen mandando la, la postal. ¿eh? La postal por correo ordinario. ¿eh? Yo todavía recibo un par de ellas. ¿eh? La verdad es que todavía recibo un par de ellas. O este año fue una nada más. No, este año recibió una nada más. Bueno, pues normal, oye, la gente, pues, por mucho que mantenga los viejos costumbres, pues acaba, acaba deseándoles A mí pasó mal revés. Yo nunca fui a mandar postales. Mandaba como mucho dos o tres. ¿eh? Y, pero ahora, con las nuevas tecnologías, pues mando un... una presentación de correo electrónico. Bueno, una presentación no. Llevan dos años que te he hecho un bagu y lo que fue he algo mandar un PDF lleno de, de semelles, ¿eh? de semelles y de frases ocurrentes. ¿eh? Que bueno que vienes sencillamente pues eso por enviar a los colegas y sobre todo eh, hombre, préstame, mándalos a los amigos de, de Perequí, no a los que veo. Pero especialmente préstame mucho, la a la gente a la que hay mucho que no veo ¿eh? hay mucho de tiempo que no sé de ellos y préstame la de dios cuando me responde no eh, desgraciadamente eh, esta persona esta mujer van eh, dos años que no me que no me responde y eso podíais decir bueno pues oye es normal ¿eh? una persona que conociste 15 días tampoco que te crees que va a dar toda la puñetera vida y tal no bueno, ¿eh? Eh, lo que pasa que la última vez que tuve oportunidad de hablar de con ella, eso habrá como un par de años, pues estaba muy enferma, ¿eh? con, no sé qué enfermedad de era, pero, pero estaba muy enferma y bueno, pues ella era una mujer bastante mayor y pues mi humedad que posiblemente, bueno, pues la enfermedad fuera más, ¿no? Quisiera pensar, ¿eh? prestarían pensar que no, no, que para nada, que lo que pasa y hay que ¿eh? y hay que pasa de ti olímpicamente porque tienen cosas mejores que hacer. Bueno, pues oye, ojalá no, ojalá yo desearía que fuera que fuera ese el motivo. Bueno y. <tose> todo esto que yo que no se me va la piensa que yo recuerdo me perfectamente de eh, a cuento de que venía eh, falé de, de esta mujer porque bueno pues eh, falé de porque ya era un ejemplo para hablar de lo que decía de que les piedres eh, puede ser un, un regalo precioso ¿eh? y con un significado muy grande. Eh, y que en Navidad ¿eh? que puedes regalar incluso piedras, que que no, hay, que no hay excusa para un regalar. Puedes regalar incluso eso, puedes regalar incluso una piedra. ¿eh? Eh, puedes ir um, agarrando flores pel campo. ¿eh? Aquí en Uvieu tenemos lo fácil, podemos ir al naranco y agarrar plantas muy guapes y regalar esas plantines. Por ejemplo, podemos hacer eso. ¿eh? En eh, mi casa, que somos ya, os digo, no, mi familia, pues celebramos eh, a lo grande el tema de, de los reyes magos, ¿no? El día de Reyes presto nos regalamos cosas los unos los unos a los otros. Eh, tenemos la fortuna de poder regalarnos cosas, bueno, pues también compráis. pero bueno, pues si no fuera si el caso seguro que iremos. Eh? quien para regalarnos cosequines de nada y dicen hacénos la la misma ilusión posiblemente. A mí prestaban mucha, vos debo mucho buscar regalos para la gente y el sábado pasado que el tema col que kentameto este discurso incoherente o coherente, qué sé yo. Está tarta todo filado, ¿eh? Está todo perfectamente filado. Bueno, pues que el sábado pasado pasé yo todo el día pero vi eh la ciudad recorriéndola para bueno buscar regalos, ¿eh? en este caso para comprar regalos porque bueno pues ahora tengo perres, ¿eh? tengo perres a bondes como para gastarles en, en regalos. En otra cosa no, porque yo soy una persona eh, bueno pues yo creo que si me defino como austero no estoy muy muy guión de, de la verdad porque bueno yo de la misma manera que no tengo ningún ningún inconveniente, ningún reparo en, en gastar por los demás pues bueno, en gastar para mí sí que tengo, sí que tengo bastantes reparos, ¿no? Y entonces bueno pues eso buscaba yo por ahí regalos por los demás y por una vez <coughs> por una vez al año bueno no lleva verdad que no llevo una vez al año nada más pero bueno digamos que, que eso marquémelo ahí muchos años como una tradición que hice de ello una tradición para <coughs> pa por lo menos tener un día en el que no sintiera yo eh, bueno pues un reparo en comprar algo para mí Yo no más tengo un vicio, ¿eh? un vicio que encima no hay un vicio nocivo, <coughs> no sé que tampoco pasa nada. El, el mi vicio es la, la leyatura, ¿eh? sabéis lo de sobre, si estáis está, de está, está, está este programa que tengo yo mucho gusto por la literatura, por los, por los libros, me ¿eh? gustan mucho los libros, <coughs> perdón, ahí ya la tos, ¿eh? ya la tos. me eh, gustaba mucho los libros y también es verdad porque te, y también lo sabéis porque te sentido este programa que yo soy más de leer libros de biblioteques eh, o, o sobre todo de, de segunda mano del libro de un par de euros a mí préstame pues, la de dios eh, pero rarísima vez compro yo un libro nuevo ¿eh? de hecho yo creo que mm, compraos de, por capricho de tenerlos ¿eh? de tenerlos para mí Eh, los únicos que tuve la que sentía esa necesidad de tenerlos de tenerlos yo para mí eh, y les, les sobres completos de de carlán cuando salían ya os conté mil mi y veces que eh, que lle el mi escritorio que no sé si el mi escritor favorito pero sí si mi referencia del primero que que leí que me fascinó y el único hasta el momento que fue capaz de hacerme mm, sentir desasosiego mientras allí a los relatos otros autores supuestamente de terror y de intriga y tal, no me doy cuenta, no me y no me fallece a nada este sí, ¿eh? este sí, y entonces bueno, pues sí sí que tuve la necesidad ¿eh? de, de de tenerlo ¿eh? en posesión, esos sobres completos hombre, después alguna vez bueno, pues eh, para algún parreis, para cumpleaños regálenme libros ¿eh? préstame mucho Tengo una amiga, eh, la amiga Luz, que siempre nos nos intercambiamos de muchos años, tanto para pa los cumpleaños como como para como para Navidad intercambiamos libros, una, una costumbre preciosa. ¿eh? Regalamos siempre los libros uno al otro y después bueno pues el cuarto me dio una temporada que también tenía perros porque también trabajaba y que me dio por, por marcar los libros estos de la serie de, de canción de hielo y Fuego. ¿eh? que, joder, pues mola mogollón y pillé el primero porque lo vi muy barato en una edición de bolsillo que sacaran y, y después los demás, pues lo cubriera porque engancha mogollón entonces los y no pasó nada eh, no pasó nada, no pasó nada no sé qué, no se acabó el mundo por comprarlos y entonces este sábado, lo he dicho estaba por ahí dando vueltas y bueno, pues in, intentando cumplir con esa, con esa tradición Eh, de comprar algún regalo para mí también en Reis eh, mm. dije yo, bueno, pues ya he de comprar un regalo para mí eh, que sea ya, pues bueno, pues el único vicio que tengo la única cosa que realmente me falla es sí, un poquillo de ilusión, que son los, los libros bueno, no hay más cosas que también pero bueno, los libros en general y aprovechando que estaba eh, intentando buscar un, un libro pre precisamente para regalarle a mi amiga ya tengo otro, pero bueno, quería otro más y estaba buscando la vez y lo encontraba porque bueno no estaba, estaba descatalogado en casi todas partes pues al uno ¿eh? uno casualmente bueno subí esta eso de, de la casa del libro que os digo porque bueno como no lo había en otros sitios en otras librerías más pequeñas y más tal fui a ver eh, si, si a lo mejor ahí lo tenían ¿eh? Eh, bueno no lo tenían pero vi uno que ya viera de alguna vez y ya echar un huellín, ¿eh? y era de incluso mesmo de alguna crítica por internet, porque bueno, que, que yo no, que acaba de salir, que ya es muy reciente, eh, titulase El Marciano, ¿eh? está escrito por un, por un rapaz que se llama Andy Weir, ¿eh? Eh, El Marciano, por lo visto, según lo que él llegado, lo que pude leer en la sinopsis, en las críticas eh, eh, y un, el argumento y el de un astronauta que, eh, el primer ser humano en, en pisar Marte eh, que queda atrapado en, en Marte, pues bueno, porque a raíz de un accidente pues queda allí, no puede marchar eh, en un tiempo posible de comunicar con la tierra y bueno pues queda por Marte dando vueltas. vosotros podéis decir, bueno, pues vale, eh, bien Bueno, para mí resulta que, que ese argumento, esa historia, llámame mogollón, ¿eh?, llámame mogollón, ¿sabéis por qué?, bueno, pues porque yo, como tantos, ¿eh? fui, fui descubriéndolo a lo largo de, de los años, como tantos otros, resulta que soy un obsesionado, ¿eh? del planeta Marte, ¿eh?, y vosotros podéis decir, pero qué tontería, bueno, sí, llamáislo tontería, pero a mí, pásame, Mira, yo cuando yo era niño, y cuando digo niño, eh, niño, muy niño, eh, en la mi casa, yo vivía con los míos vuelos, la mi mamá, eh, en esa casa pues, había unos cuantos enciclopedias, eh, y una, una de ellas, es una enciclopedia que no ya era temática, sino que, bueno, pues... Un, un tomo igual era sobre historia Otro tomo sobre ciencias naturales Otro tomo sobre astronomía Bueno, pues un de ellos Precisamente este eh, De astronomía Pues bueno, tenía varios capítulos Y por ejemplo una serie de capítulos Trataba todos los planetas Del sistema solar Y bueno, pues ampliamente que eh, aún eh, solamente eh, Se extendió un poco más eh, en la luna ¿eh? y en Marte. ¿eh? Y las páginas eh, acerca de Marte, ¿eh? aparte de tener muchas semillas de, ¿eh? de las que sacan las es eh, la Viking, les Viking y ahí. Ahora no me acuerdo de, de cuál era la otra. Pero bueno, igual fotos semillas de, de Marte. Eh, eh, sacaba también una, una cartografía del planeta. ¿eh? a mí flipaba ¿eh? Eh, y era una y era como un mapa de, de marte un mapa mundi ¿eh? Eh, a doble página ¿eh? las páginas pues tienen algo más con folio no llegaban a, a tres pero más con folio y, eran, y a doble página ¿eh? marte oh, dios daba o sea yo creo que cuido que todos los días ¿eh? Eh, habría ese libro para aquella para aquella página Y, y flipaba, empezaba a imaginar, ya sabéis que bueno pues que, que a mí me gusta mucho imaginar. Ya os conté un día que, que yo vivía una permanente fantasía. ¿eh? Y, ¿Qué más me valía? Porque por más me vale. Porque las veces que eh, me a hecho centrarme en la realidad, pues lo realmente mal, lo pues, realmente mala la realidad y, y muy fea. A mí me gusta mucho más la, la fantasía. Bueno, pues yo imaginaba un... ¿eh? a eh, un hombre que ya era yo mismo eh, me imaginaba a mí mismo recorriendo eh, la crisis planetia y, y la aurora la, la borealis, no, no, aurora borealis no se llamaba, pero bueno, de otra manera parecía y, y subiendo al, al Monto limpo y bueno pues, guau, mogollón, mogollón de cosas, ¿no? y imaginaba eso, imaginaba que yo ya era el, el, el primer ser humano en llegar a Marte y que percorría todo aquello y, ¿eh? y eso sí, imaginaba sin, sin escafandra ni ninguna historia de esa. ya daba yo Marte por, por terraformado la que ya seguramente no conocía todavía si te, no, seguramente no, seguro no conocía el término de de terraformación ¿eh? pero bueno, pues ahora puedo usar terraformar ¿Eh? Marte ya estaba terraformado, ya tenía respirable ¿eh? y estaba una temperatura fallaiza, ¿eh? Se estaba perdiendo bien, por allí y eso, pues no sé, supongo que mmm, yo creo que llega la, la primera relación mía con Marte, ¿eh? vamos a llamarlo relación mía con Marte, y después vinieron muchos otros, porque yo os pues, digo, a mí Marte, bueno, pues fascíname, ¿no? Fascíname. Eh, acuérdame después, siendo muy niño también eh, eh, Acuérdame una, de una serie de televisión que se llamaba Crónicas Marcianas Nada que ver por supuesto con el programa ese de, del Sardá eh, eh, Y sí mucho que ver con, con un libro que, de relatos que descubrí tiempo después eh, El mismo Crónicas Marcianas de, de Ray Bradbury mm. En, en aquella serie de televisión, que al menos recuerdo, porque yo ya era muy niño. ¿eh? Mira, sería una cosa buena mirar a ver en la mula si, si todavía ¿eh? Y, y pues bachármela. Seguramente, seguramente sí. Eh, pues en aquella serie de televisión, acuérdame que reflejaba en un martes que ya era... Lo que yo recuerdo, ¿eh? recuerdo un poco, que ya era muy... muy como el oeste americano, una especie de, de, de, de ambiente como el oeste americano, unos desiertos y tal, y, y a mí me gustaba mucho, no sé, yo, ya os digo, Marte fascinaba a mí, después de eso, pues vi muchas pelis eh, ambientales en, en el planeta Marte, ¿eh? Eh, de algunos un poco frikis y otros un poco menos, yo qué sé, me gustaba mucho, bueno, nunca más, Hay dos que, que nunca sé cuál y cuál. Misión a Marte y, y Planeta Rojo. Esos dos son que son relativamente recientes. Esos dos gustan mucho. Me gustaban mucho los dos. O me hay una que una de las dos que yo os digo que nunca me acuerdo que si hay Planeta Rojo, Misión a Marte, Pan Rivera salieron el mismo año. ¿eh? Entonces como para como para acordarse que bueno que el final ya sí un poco bueno fantasioso vale. Eh, con la t el típico argumento de que fuimos la tierra la vida en la tierra se mose por eh, extraterrestre en este caso o tal bueno sin sí, plan vale eh, esa parte y es la menos interesante pero bueno ahí también se da el caso de del ser humano que queda solo y es ya en el planeta marte y van otros a, a rescatarlo y bueno historias Y, y la otra también es muy guapa. La otra lo que pasa es que eh, Marte resulta que tiene aire. ¿eh? Pensaban que no, pero tiene aire. Y en un momento que se sacaba el aire, quiten el casco. Y, coño, resulta que respiren. <risa> resulta que respiren porque crecieron unos microorganismos que hacían la, la, la transfusión, esto, como se llama, de, vegetal, del dióxido de carbono, al oxígeno y tal. Y... ¿Qué más pelis me, me puedo yo acordar, y que tuviera que ver con Marte? Bueno, esta de, de Nófragos, que lleva una peli fecha con cuatro duros, fecha por uno, y española, me parece Sale sal gente, bueno, pues relativamente famosa, ¿no? Sale esta María de Medeiros y, y Joaquín Almeida, el portugués y tal Y, y la otra también portuguesa, bueno Y bueno, pues hay una peli fecha con cuatro duros que se ve y tal, pero está ta ambientada en Marte, y a mí, aunque solo so sella por eso, pues ya me, eh, ya me, ya me moló, porque está ambientada en Marte, bueno, fantasmas de Marte, eh, que podíamos, eh, eh, podíamos inserirla en el, en el género fantasmada, eh. <risa> que por pues eso se llama fantasmas de Marte, y vamos a poner fantasmada. nada pues bueno es una historia muy muy graciosa porque unos mineros de Marte que que por un no me acuerdo ya hay tiempo que no la veo por un virus o no sé qué vuelven se vuelven se decía yo nah y una tal que se transforma en heavies se le ponen pierces y tal nada bueno llegué no tienen a ver no más aquello ¿eh? tal pero bueno también es verdad que llega de, ¿eh? eh, de, de John Carpenter que ¿eh? llega otra de las mis ¿Mm? de las mis aficiones los pares de John Carpenter y qué más cosas de, de Marte vi bueno también por supuesto y hay muchos muchos cuentinos, muchos relatos sobre sobre Marte acordamos de uno que mira acordamos de ese relato <coughs> pero no me acuerdo ni del título ni del autor andan narices, no y ahí lo hay muchos años, la ¿no? mi primera mm, etapa de la ciencia ficción, después olvidé de la ciencia ficción mientras muchos años y ahora vuelvo a estar muy bien de ficción. No, gracias a mi amigo Mariano que hay unos cuantos años ¿eh? que, me, que me recomendó obras de ciencia ficción y, y decía joder, pero si me gustaba yo la ciencia ficción, porque ya no llevo ciencia ficción Y bueno, pues reenganchéme re allá gracias a, a los dos a consejos Y bueno, pues después ya fui yo yo solín aprendiendo también a buscar cosas. Pero en este caso hay un relato que, que no me acuerdo cómo se llamaba. Que se titulaba algo así ¿no? como amigo mío, me parece. O, no, no lo tengo muy claro. ¿eh? La cosa estaba sencillamente de un, un terrícola y un marciano que se comunicaban ¿eh? de la Tierra a Marte. Eh, a través de era bueno pues una, una cosa muy infantil, ¿no? Porque era a través de unos focos enormes, mandaba mensajes con una especie de morse a través de unos focos, unos focos enormes. Y bueno, pues contábate que que Marte pues que era un mundo muy muy probe, y como el, el astrónomo este marciano, pues bueno, pues Eh, ...en breve diven a... ...no me acuerdo si... ...que diven a... ...a quitai de hacer aquello... ...que mandaban morrer... ...porque ya escogía... ...se quienes morrían... ...bueno, no lo sé... ...pero bueno, pues... ...que ya era Marte... <ríe> ...y todo también prestaba ...porque... ...porque ya era Marte... ¿Mm? Y, ...y... ...joder, no sé... ...que hay muchas más cosas... ...por supuesto, las crónicas marcianas... ...y sobre todo... ¿Mm? ...sobre todo... ...porque bueno, allí hay más cosas... ...que estaban a minta ese Marte... ...bueno... crónicas marcianas se puede decir que también está aumentado en Marte, pero podría estar aumentado en Matalablima <ríe> son historias que podían contarse en cualquier sitio ¿eh? porque estaba acordándome ahora de de, un, de una novela de Philip K. Dick que yo de los que menos me gustó de lo que llevo, llevo de él ¿eh? Como os no me acuerdo si era Tiempo de Marte sí, Tiempo de Marte me parece que era que bueno, también, pues sí, estaba puesta en Marte pero podría estar puesta en eh, ni y diera y, y la gana, en Olivares ¿eh? <risa> también, perfectamente porque era una historia que podía estar puesta en, en cualquier sitio eh, pero hay poco hay, hay unos años pero tampoco yo, no sé, no habrá tantos habrá seis años o por ahí eh, seis o cinco años y hay una, una cosa que me fascinó un mogollón montón ¿eh? porque era todo lo contrario esta no podía estar puesta en ningún otro sitio que no fuera Marte ¿eh? porque eh trataba de un relato eh, que abarcaba muchas décadas y que abarcaba toda la terraformación del planeta Marte eh, desde que llegaba la primera expedición de la de terrestres a, a Marte con la intención de quedarse y bueno pues luego todo el proceso de eh, terraformación, la terraformación yo sencillamente la a ver yo el concepto refiere a llegar a un planeta, un mundo cualquiera, eh, y empezar a transformarlo a base de semarcoses, de hacer en este caso furacos pa en la Tierra, furacos muy grandes para que para que saliera calor y fuera calentando también. Bueno, pues la cuestión es de ir calentando, de ir cambiando las condiciones, de ir mm, haciendo que que agarrar a Oshishenu a través primero de bacterias, después de, de microplantes, después de plantas más grandes, bueno, para que poco a poco hacer de otro planeta, pues, eh, una, una segunda tierra, eh, un planeta semejante a la tierra donde pudieran vivir las personas. Bueno, pues, eh, esto es el argumento central de una trilogía, eh, de un escritor de, de la ciencia ficción, esta que unas veces yo vi llamarla realista, y otras veces eh, dura ¿eh? Eh, dura en el sentido de que eh, exactamente lo que se eh, lo que debería decirse cuando se dice ciencia ficción no, hay, no hay fantasía no ye tal hay, eh, precisamente el coger las posibilidades tecnológicas y científicas llevales al extremo y tratar de imaginar cómo cómo se diría en un día ¿eh? y es decir no inventen nada sino que intenten eh, con lo que hay eh, ir un poco más allá eh, decir lo que podría pasar pero con una base Eh, en unos sitios llamamos la ciencia ficción realista y en otros sitios se la ciencia ficción dura. ¿eh? sea sí, como sea, es la que más me gusta. Y en este caso, pues bueno, el, la persona esta el, quien está en el Robinson eh, ahora mismo no estoy seguro. Ya sabéis que yo para el tema de los datos no soy el, el más el más coherente ni el más fidedigno, pero me parece que ya que trabajaba en la na NASA, precisamente. ¿eh? Y bueno, pues nada, describió hoy perfectamente la, la terraformación del planeta entre los libros Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul, que bueno, pues que son una, una verdadera pasada, ¿eh? son una verdadera pasada. A mí, buah, muestrarme por la vida esos. Y pues con todo esto que te contando vos podéis imaginar, pues como para, ¿eh? como para no estar yo... flipado, interesado, intentando conseguir el, el libro ese ¿eh? el de El Marciano ¿eh? pues ¿sabéis cómo es la historia? porque bueno, claro, también dejamos en leer el tema ese de qué coño hacía yo en una ¿eh? en una cadena de librerías que en vez de decir una librería pequeñuca pues resultó que el, eso, el sábado pasado ¿eh? estaba yo allí ¿eh? y, y dije, bah, pues venga, pues regálame yo esto para mí De pues regalarme este libro, me tuvo en la mano. Fíjeme que nada más tenía, quedaba, quedaba uno, quedaba uno nada más. Pero dije yo, bueno, nada, voy a dar menos a que comprarlo aquí, voy a besar a Cervantes, ¿eh? que por motivos que sea, que me bien los de Cervantes. Igual resulta que son unos negreros y traten mal a los que trabajan ahí, no tengo ni puta idea, pero bueno, a mí que me bien ¿eh? Una librería que, yo qué sé, pues va, a mí gusta me leches, no pertenece a ninguna cadena. pero ya es grande y, y prestosa y notas que ellos gusta el, el tema de la literatura también y si yo, bueno, pues voy a comprar la Cervantes y vais a ir para Cervantes y miré un dolor de ciencia ficción y vi que no lo había y ya me dije yo, uy, uy, uy porque ya empecé yo a sospechar que a lo mejor ya que eh, estaba teniendo tanto éxito que lo que, que lo gotaren bueno, fui a preguntar al mostrador Y dicho bueno, está aquí, coño, no está, hostia, déjame mirar, me acabo los la mar, vendiese todo, sí, pues está agotado, y vaya a por, vaya. Bueno, entonces empecé a recorrer un montón de librerías, pues centro viejo y te, no, no quedaba ninguna, ninguna, y planteémelo de volver a subir, está, está la casa es el libro, que está ahí en, en, en Casuguela, ¿eh? en, el, en el Calatrava, así famoso, Y decía no, mira, ya, ya estaba yo cansado, yo todo el día que leyendo peri, cargando con con bolsas y tal Y bueno, paso, paso y tal y, y quedense en el libro, pero nunca de yo contento, ya ves, hoy dice yo, caña Pues voy a ir a por el libro en cuestión, no, pero allí tampoco lo tiene ya ¿Mm? O sea que, bueno, pues, pero me parece a que voy a acabar comprándolo, eh Sí, sí, sí, sí, sí, sí. no sé cuándo ni... Eh, ni sé cómo ni tal pero me pasa a mí que que voy a acabar que voy a acabar comprando el libro ese porque joder pa pa opa, una vez que eh, que que estoy yo que estoy yo interesado en, en, en una cosa o qué coño que, que que tengo que comprar un regalo de Reyes leches sí joder cada un la mar tengo yo que comprar un, un regalo de, de Reyes piano plays softly Coño mataría a Laura Palmer. Sigue sintiendo anedoria. Sigue sintiendo radio cucaracha. Sigue sintonizando la radio libre de un bien? bien sea el 107.3 de la frecuencia modulada o bien sea per www.radiocuca.org en nuestro streaming y se dice streaming ya sabéis dice así nadie dice streaming pues eh, este, este cantar que que os puse estoy últimamente muy ¿eh? muy flojo con los cantares ya no van unos cuantos manes que ya no pongo así nada cañero y tal ¿eh? pongo nada más cosiquines de estos ¿eh? así suavines y tal nah, y porque me da ¿eh? Y que tú mayor, yo creo que eso que tú mayor. Eh, de más mozu yo uno así mucho más cañero para el tema de la, de la música, como que eh, o por lo menos yo ya era más cañero para el tema de la música. Eh, yo al me más así de niño que bueno más de niño más de mocín, que yo era así muy muy del punk, el, el rock duro tal. Bueno también gustaba también el, el hip hop. Eh. el Jojo también me gustaba mucho ¿eh? aquella eh, que, que, que sí de aquella llevada más ya más menos de todos los, los los que así más rockeros los que llenamos más más raperos y menos de todo sí ahora ahora no ahora lleva un estilo así muy cañero muy combativo para aquella Hombre, también de verdad que hay que reconocer que de aquella los grupos que había yo de aquella mucho tiempo un, un especial al Al, al rap de mis 14 como yo, como yo llamaba el programa aquel eh, y, y bueno pues o sea, ahí reconocía que de, de aquella salvaba mis otros bandes eh, todos los demás que había y, era, y era en pucharrona pero bueno oye va, en fin, yo también tenía 14 años joder, y, oye hostia, pero bueno con el tiempo la verdad que fui faciéndome casi melómano, eh, en el sentido de que ahora hay muy pocos estilos que, que no me gusten eh A mí no me gustan los sevillanes, eh, ponenme mal, la verdad. Eh, hay cierto heavy metal que siguen sin gustarme, así de, de, de escaldar al gato, que se dice. es en el que escaldan gatos, a mí en ese estilo, va, cansame un poquillín. Eh, el flamenco reconozco que es una gran música, pero bueno, pues a mí no me acaba de... Eh, No obstante, pues, ¿eh? hay canciones, no cantarinos de, de ese estilo que me presten mucho. ¿eh? Eh, pero bueno, en general yo creo que me presta prácticamente todo. Y últimamente pues, estoy más pues, músicas así, más tranquilines, más, no sé, como, como llamales. ¿eh? Últimamente estoy sintiendo mucho mucha música más más tranquila. Entonces ya era muy. muy puncarrón y si os gustó mucho todo ese estilo pero ya ves estoy poniendo aquí cantarinos más, eh, no sé eh. este que vos puse igual vos sonaba a los que sois un poco viejos como yo eh, eh, o a los que son todavía más viejos que yo ¿eh? Los que son más mozos que yo, malamente, porque yo acuerdome que esta serie, eh, Twin Peaks, esta que os puse la banda sonora, el cantar principal de Twin Peaks, eh, acuérdame que esa serie la siendo yo ya muy, siendo yo todavía muy niño. O sea que por eso cuido que los que sean más mozos todavía que yo igual no la igual no la conocen. Eh, yo sigo pensando a día de hoy. Que, que esa serie lo la a ver la primera temporada de esa serie porque la segunda ya no me gustó tanto y eh, de lo mejor que, que se hizo que se hizo nunca eh, en cuanto a, en cuanto a series de, de televisión eh, que aún tendrá tendrá eso su, eh, su, su opinión sobre ella pero bueno yo creo que lleva bastante homogéneo el, el pensar que lleva una gran serie de televisión A lo mejor lo sé que no piensa que llega mejor y piensa que hay otros mejores. Bueno, pues yo, la primera temporada de Twin Peaks, para mí, ¿eh? yo cuido que la mejor. La segunda que consta que ya no me gustó tanto. La segunda ya era la que cada capítulo ya era dirigido por un director diferente. Bueno, pues ya eh, ya no me gustó tanto. Gustóme también, pero gustóme menos. Y ahora, tengo entendido que ahora, no sé cuántísimos años después. Que, que planeen sacar una una tercera temporada ¿eh? una tercera temporada de Twin Peaks bueno lógicamente ya no van a ser los mismos porque eh, no sé mucho del proyecto sé que ayer o el otro día por, por internet que están pensando en hacer eso hombre, lógicamente ya no van a ser los mismos actores ¿eh? porque hombre, tanto como muertos igual no están muertos Pero bueno, son muy viejos como para andar actuando y representando los mismos personajes, supongo. O a lo mejor tienen precisamente la, eh, tienen precisamente la idea de, de sacar los buenos personajes un cuarto deseo los más viejos. ¿Eh? ¿Qué sé yo? No lo sé. A lo mejor y eso. Bueno, pues eso igual no deseaba de ser una, una idea guapa, ¿no? Eh, una idea guapa la de volver a sacar los mismos personajes de, de Twin Peaks, el, al sheriff al, al, a la gente del FBI al, al, al, bueno a la Palmer no puede tener un cuarto de siglo lumas porque ya morrieran antes de empezar la serie bueno en fin bueno ya a todos los de, a todos los demás coño, a todos a todos los pueden puede sacarlos y seguro que una cosa guapa yo si sal ver voy vela me eh, voy vela pero bueno eh, estoy prácticamente convencido de que va a desbordarme porque a ver todo lo que se fae normalmente Eh, bueno, en general, yo creo que de un tiempo a esta parte, eh, las cosas vanse peor. Digamos que la creatividad de, de dentro de la especie humana, la creatividad artística, digamos, yo creo que está bajando. ¿eh? Eh, tema de películas: a ver, de todas las películas que salen ahora, eh, sale alguna buena que podamos comparar con, con les, lo, lo que llamamos clásicos? de ese mes en cuando puede salir de alguna, que sé yo, pues... Eh, bueno, me, ya sabéis, ya os conté más veces que yo soy un, un de esos frikis de, de Matrix, ¿eh? Y yo pienso que Matrix fue una... que yo una peli ya, un podemos decir, de culto, ¿eh? Una peli de culto. Eh, pero yo capaz igual a Matrix a de algunos, de algunas pelis clásicas, No sé si podemos siquiera hablar de pelis clásicas es para estas que yo voy a mencionar, pero mira yo por ejemplo, a ver... En general yo creo que cualquier película así de fantasía, imaginativa, de anticipación tipo Matrix Les más de ellos gustenme ¿eh? Eh, Aunque lleven males ¿tá? Porque bueno, reconozco que la gran mayor mayoría son males Mira, son tan males que hay años decía yo hay una peli de terror, de ciencia ficción Por mala que sea, me préstame, yo veo lo igual Bueno, pues ya hay unos cuantos años que soy incapaz de, de ver la mayoría de la morralla que saquen ¿eh? La mayoría de la morralla que saquen para ahí Pero bueno, por embargo, mira, hay pelis vielles, ¿eh? bastante vielles, eh, que aunque son unas temáticas que, que no tendrían nada que ver con los mis gustos, dan también fechas que gusten mi veoles una y otra vez y siguen gustándome. No sé, con faldas de lo loco, a mí esa película, pues, encanta, me lleve fascinante. El golpe, el golpe y más moderna, pero bueno, pues, no desea de ser viella. ¿eh? Eh, yo creo que cualquier... cualquiera igual lleva mucho a decir, pero bueno, que muchas películas de, de aquel tiempo eh, se diría quien a, se diría quien a verles ¿eh? Eh, por embargo las películas de, de ahora, madre de Dios, oye que no soy quien a, a ver una peli entera, chavales, vale que yo soy muy repugnante, volví muy repugnante por el tema de las películas y cuesta mal de Dios que me enganchen, ¿eh? no me engancho una peli ni para Dios, pero bueno joder, y es que no me enganchen porque son chungues, a ver Que cuando, bien, que cuando topo una medianamente buena, bah, me engaño. Yo creo que pasó mucho la cosa. ¿eh? Dice el mi amigo el, el pistolero Maniego, un día, no sé si ya era, no, era en el de él, una vez que hicimos un. en el show en el programa, ¿eh? en el pistolero uh -huh. zurdo, eh, hicimos un duelo musical que poníamos temas de Sky y tal, y bueno, pues pusimos algún tema de, de los hombres G. ¿eh? y hacía una reflexión, decía, manda huevos, ¿eh? y bueno y decía, él, muy mal, muy mala mira lo mala que es, la música es que se falla ahora ¿eh? que hasta esto, y ahora parece bueno y es verdad, la música es que se falla ahora, pues ¿eh? quitando de algunas excepciones, es eh, bastante peor que la que se hacía antes, ¿no? Eh, yo no me costo tanto porque, bueno, como muevo en círculos más reducidos y siento una música más de muchos estilos, pero bueno, más, digamos, eh, menos comercial, menos popular. ¿eh? La rara vez que, bueno, pues que a lo mayor prendo una emisora de música actual o, o veo un cuadro que tenga en algún sitio que tenga puesta la tele con un programa de música de agora, pues digo yo joder, vaya mierda. Sí, pues sí, es bastante mierda. que más cosas hay de producción, de literatura, que yo también creación, la literatura de ficción, ¿no? Ya sabéis que yo soy de lo dije más a veces también, yo soy más bien de de novela que de ensayo, Nun quiere decir que que no lea también de vez en cuando ensayos. muy rara vez. ¿eh? A ver, la proporción ye, eh, <coughs> la proporción será 80-20, si no es 90-10. Eh, pero bueno, oye, yo qué sé, pues si tienen que contarme la historia de, de, de los aztecas, pues antes que el yer, ya sé que no debiera ser así. antes de el yer un, un libro de un historiador que fale de ¿eh? reconstruye la civilización azteca a partir de la, del registro de, de las cosas que van encontrando del registro arqueológico de, eh, de, de, de, de, de los relatos de, de yo qué sé de los misioneros o ¿no? de los conquistadores y tal pues quiero más leer de, pues azteca de Gary Jennings ¿eh? una novela en la que cuenta todo el mundo azteca perfectamente y cuéntalo lo todo pero cuento lo novelado ¿eh? bueno, yo soy así no soy así no, ya sabéis cuadra mucho con eso que digo yo de que de ser aprendiendo mucho más tú no es nada porque claro con las novelas aprendes ¿Eh? Aprendes generalidades de cómo llenan las cosas Pero claro, no aprendes el, el fondo de la cuestión ¿eh? Pues mira, yo sin embargo Novela histórica, pues muchas Mucha novela histórica, me gustaba mucho Y he aprendido muchas cosas Claro, no un profundo hice ninguna ¿eh? Yo qué sé, pues la revuelta De los campesinos del siglo XVI Me parece que llegué Pues yo sé mucho de ella porque el y cu, ¿eh? Eh, Que llegué una novela Ambientada en, en todo aquello De la Xerexía, es de aquellos tiempos y tal Y habrá alguno que diga, coño, y ¿eso no te llevó a leer cosas, eh? series, eh, ponderes sobre las es aquellas? Pues no, la verdad, yo aprendí aquello y, bueno, sí, alguna cosina, joder, algún artículo y tal, y después. ¿eh? Por curiosidad, porque me llamaba y tal, pero bueno, que donde más aprendí fue en aquello. ¿eh? Eh, pues incluso en literatura... Mmm, no diría yo a lo mayor que también mayor la creatividad pero a lo mejor también porque uno busca busca mucho ¿eh? porque si ye, lo que los bestsellers, lo más famoso y lo más tal claro todo eso está ta... la verdad que la culpa de todo esto a lo mayor es del, del sistema capitalista porque claro mmm, puede competir en un libro por bueno o malo que sea ya. Con una promoción, una publicidad, un intento de vender, ¿eh? Eh, una cara famosa, aunque sea un literato que en su día sacara un libro guapo. ¿eh? Pues a lo mejor ahora simplemente pone el nombre, pone la cara para pa sacar una morralla. ¿eh? Pues guapamente puede ser. Eh, ya sabes, últimamente estoy, estoy faltando mucho a ese principio, pero yo prefería no leer autores vivos. ¿eh? Y te explicamos el porqué, porque cuando lees a un autor vivo, ¿eh? puede ser que, que escriba porque realmente escribe bien y eh, gusta y bueno pues oye, eh, aunque sea que perres con ello, bien. Pero puede ser que, que ese tío pues en esos momentos momento escribió un libro muy bueno, ¿eh? y, y después pues se dedica a vivir de las rentes, ¿eh? y a vivir del de sonome Y a escribir, pues, pucharrones. ¿eh? Esto también me ha pasado más de una vez. ¿eh? La primera vez que me pasó fue precisamente con un libro del que falé ahora hay un momento, el, el de Azteca, de Gary Jennings. Fascinóme ese libro, me ¿eh? pareció una cosa preciosa, un, un, relato, un retrato de la civilización azteca, ¡buah! una pasada, una pasada. Y entonces enteréme que había una segunda parte, Otoño Azteca. y decía wow, oh, que guay, bien de es otro más de tal, y ahí pues, no voy a decir que lleve malo, que lleve, a ver, le llega al otro, a la altura del, del tobillo, pero, pero que para arriba, cuando ya lleva el número de páginas que, que supongo que, que parecieron necesarios para poder sacar un libro, pues simplemente acabó ahí, con un final abrupto, Ah, acabose, partido esta batalla y quemaron el vivo, ala, acabose. ¿Qué hago la puta que lo parío? Luego te he pasado últimamente con, con, este, bueno, con un escritor de, de ciencia ficción en este caso, que bueno, tengo yo ponderado, bueno, bueno, bueno, bueno. porque tincos es que son realmente impresionantes eh, tratase de Brian Aldis yo de Brian Aldis leí este que tiene que lleva una especie de colección de relatos entrelazados, ¿no? eh, galaxias como granos de arena, que por cierto es luz aquí de la cuca ¿eh? y acuérdame que lo leí en aquel tiempo tan feliz que yo pasé en, en Collanza ¿eh? Eh, sí, joder aquel invierno tan prestoso que yo pasé en Collanza Buah, acuérdame y ¡Ay, qué paz interior siento! Porque yo lo que se sentía allí, paz. Bueno, pero no estamos hablando de, de coñaza, ¿no? Eh, aquel sitio de aquella de, de algún programa. ¿eh? Dios, que me estaba allí. Y a lo mejor, bueno, pues contribuyó que se estuviera también allí... ...el era aquel libro de, de Brian Aldis... ¿eh? ...que lo saqué de aquí, de la biblioteca. ¿eh? Un libro de Brian Aldis que se llamaba... ...Galaxias como ganos de nene, que me dejó fascinado. Después, a continuación... también aquí en la biblioteca Uca, pues tuve la oportunidad de leer una colección de, de cuentos de relatos del mismo autor de Brian Aldis, también me dejó impresionado ¿eh? y tan impresionado me dejó que dije yo, bueno estoy con diferencial el, el mejor autor de, ¿eh? de este estilo que, que, que yo conozco que yo tuve oportunidad de leer así que tengo que hacerme con más cosas de él Bueno, pues eh, enteréme que recientemente, porque este hombre ya es muy mayor, no sé qué edad tendrá, pero igual tiene ya los, los 90 años, tranquilamente. Bueno, pues enteréme que sacaron un, un par de noveluques, ¿eh? Eh, enemigos del sistema y un mundo devastado. Bueno, pues me parece que fue el año pasado, hay dos años, regalóme las parreis. ¿eh? Y, pues yo estoy ilusionado, Liles. Que con la puta? Vaya mierdes. <risa> o sea, pero mierdes... Pero mierdes, o sea, eh, que historias de este sin pies ni cabeza, que, que también con finales abruptos. Que dices esto, bueno, eso llegó ya al 200 páginas, y es una no bondes, acabo aquí. Madre de Dios, chaval, una porquería. Pero bueno, es eh, si todavía dije yo, bueno, hombre, que tan mayor, y claro, ¿no? pues el otro era otro que, que sería de, ¿eh? de cuando, yo, cuando todavía no yo era tan mayor. y agarré ahí poco el de Drácula desencadenado, la madre que lo parió, vaya, así si no lo acabé. Mira que es raro que yo no me acabo el libro, ¿eh? Si no lo cabe así si dechelo enseguida. Dice, hostia, con la de libros curiosos que por ahí voy yo a, a perder tiempo en leer esto. ¿Eh? ¿Eh? Y soy muy incoherente porque, porque ahora también Parrés, a mí Parrés siempre me en libros, Eh, para reyes pedí yo que me regalaren libros de, de un par de autores bueno, pues vivos y exitosos con lo que mío me da ¿eh? eh, pedir libros de de Joe Overcrombie ¿eh? que ella era la que yo cuido, que ella la so opera prima una de las primeras, que ella la trilogía de la primera ley y eh, una pasada, ¿eh? una verdadera pasada entonces, bueno, pues y algunos que sube después pues lo que pasa es que claro sea tuvo tanto éxito que sabes si también lo escribió para ¿eh? pa rellenar <risa> no sé no sé y también el último que sacó eh, bueno ese autor del que hablaban antes el de la trilogía de Marte del King Stanley Robinson sacó una novela que se llama 2312 ¿eh? y que lleva un poquitín la bueno pues está ambientada precisamente en, en, en un sistema solar Te ha reformado en buena medida. ¿eh? Eh, a ver, confío en que te ha bien. Hombre, de el premio Nebula. ¿eh? Los que no te de... Si es aficionados a, a todo este ámbito de la ciencia ficción, igual no sabéis lo que lle, pero bueno, pues el, el Nebula y una de las distinciones más importantes y sacaron la, pues bueno, muchas... muchos... muchas obras muy importantes de la historia de, de este estilo, pues pues pues sacaron el, el sacaron la el premio Nebula. Entonces, bueno, pues pienso que a lo mejor puede ser, pueda ser una, una cosa guapa. Pero bueno, corro el peligro de, de encontrarme con un autor de éxito que simplemente escribió otro libro más para pa rellenar y para ganar perras. ¿no? de Stanley Robinson, pues ya allí más cosas, lo que pasa es que allí cosas que escribió hay muchos años, entonces es, yo que sé, pues en busca de la memoria perdida, y una asociación bastante del el tema de, de, de la memoria, de él, ya me la topé más de un libro, en la trilogía de Marta Paez, y bueno, pues en esta historia de la memoria perdida también, el fecho de, de si la humanidad, ...por razones farmacéuticas y médicas y tal... ...pues consigue a, a alargar la vida... Eh, ...la capacidad de la memoria... ...también va a estar ahí... ¿eh? Eh, ...si una persona vive... ...300, 400 años... Eh, ...va a ser capaz de recordar... ...cuando tenga 350 años... ...va a recordar lo que pasó cuando... ...cuando ya era niño... ¿Mm? ...curioso, ¿no?... pensártis solo de alguna vez reflexártis acerca de ello la xente mayor sin embargo pasa todo lo contrario hoy en día lo que vemos es que según vamos pasando los años acordámonos muy bien de las cosas de cuando éramos niños lo que no somos quien ya a lo mejor a formar recuerdos nuevos no como que parece ser que la la función memorística y esto también yo de de ser un pequeño obsesionado Eh, la función memorística no es tanto recuperar, que también es ¿eh? la recuperación, es parte de la memoria. Pero es mucho más importante para la codificación, ¿no? es mucho más complicada. Y así no es que en algunos años, cuando somos mozos, cuando somos jóvenes, somos quien a codificar muy bien. ¿eh? Y entonces cuando somos mayores podemos recuperarlo bastante bien. Lo que no somos ya cuando somos mayores llega a codificar igual de bien. y por eso a lo mayor nos recuperamos igual de bien ¿eh? pues ahí, a ver reflexionáis y escribir un ensayo en caso ¿vale? Caindo. mandou tudo comigo é meu segredo that pifia, pifia final para ir, pa ir acabando ¿eh? toca el voto que nos llega y, y terminé, ¿eh? corté este, ese final del cantar tan guapo que, que nos ofertaba Marisa ¿eh? ese, ese, esa tonación final, bueno, anda, ¿qué vamos a ¿qué vamos a hacer? bueno, pues que voy a ir acabando ¿eh? programa cortín ¿eh? Eh, hoy la idea llega pues a la idea ¿eh? amenazaba con ser mucho más de algo porque te iba, iba a venir el el, el, el pistolero maníaco ¿eh? y ya o sea, sabéis que cuando yo tengo de aquí en aquí con el que ¿eh? con quienes patricar eh, pues la cosa a largas es la de dios ¿eh? pero bueno al final bueno, pues pues, pues no se arregló venir eh, empecé un más tarde, porque estaban los collecios de Domingo de Ramos, también, ¿eh? terminando el programa, y, y, y, y qué coño traigo yo dando explicaciones, acabo porque me da la gana de acabar ya, estaría ¿eh? bueno, José <risa> o sea que tengo yo que damos explicaciones porque acabo en antes o acabo después, el programa ya más corto y el, el programa ya más largo, ay dios, joder, Qué mal acostumbrados estáis, refalfiados, y como bueno, pues nada, lo dicho, eh, no tengo nada más que deciros, y entonces es la única cosa de interés que puedes decirse vos esta, esta noche. Y eh, bueno, pues ya sabéis lo que os digo siempre para pa terminar que Muchas gracias por tener aquí en 107.3, la frecuencia modulada Muchas gracias por sentir Radio Cuca Muchas gracias por estar en el www.radiocuca.org eh, Muchas gracias por sentir la anodomia Sigo sin entender por qué coño en anodomia Pero quiero que lo podáis sentir si vos da la gana, ¿eh? Que la sigáis pudiendo sentir si vos da la gana. Porque quiero, ya sabéis que quiero, que estéis aquí la semana que viene y que no vos joyas ¿vale? Venga, que no vos joyan, collasio, para que ahora sepas que esto es un camero pura y simple tomadura de pelo porque ahora el pasado por arte de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 A intentar averiguar la verdadera historia, cuanto más arriba y más atrás, mira y verás cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo cambia de chaqueta, gabardina, o chandal, pero, pero nunca, nunca de gallumbos, y todos a una pisándote la chepa, Rampla, trinca, malversa, que siga el paso doble sí. la y acuerga flamenca, grita con ellos, viva las cadenas.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 Tu silencio dale duro al que te dio primero. Unete a la disidencia piensa y que te cojan. no, que no, que no te cojan. che no, que no, te cojan. te cojan. que no te cojan. Que no, que no, que no te cojan.